Estamos ya en comunicación con Daniel Jorajuria, secretario gremial de la CTA Autónoma. Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí Diego y Laura. Buenos días, Diego y Laura. Un gusto hablar con ustedes. Bueno, primero, ¿cómo te caen estos términos peyorativos que ha usado el macrismo desde su asunción? Y bueno, propios de su ideología, propios de su concepción de la sociedad delictista, discriminadora. Este, y que además llegan hasta el extremo de ejecutarlo en la práctica, como lo vienen haciendo, este, comenzando el gobierno con、eh, tremendos ajustes, con traspaso de los recursos de los sectores populares del Estado a los grupos este, agroexportadores o financieros, este, queriendo ajustar、eh, o resolver los obstáculos económicos del gobierno anterior solamente con políticas de ajuste hacia los trabajadores o la legislación laboral. Este, cuestiones que ya estuvimos acostumbrados en, en otros tiempos, este, así que no nos sorprende, es、eh, parte de su esencia y de su política. ¿Qué ha pasado con la primera camada de despidos? ¿Se ha podido seguir caso por caso y tratar de restablecer los puestos laborales a algunas personas? ¿Qué ocurrió con esta primera oleada en el sector público? Bueno, los compañeros de las federaciones del sector público agrupados en la CTA y fundamentalmente la Asociación de Trabajadores del Estado. Han dado una batalla sin tregua a los despidos, han ya reinstalado, este, había más de 30.000 casos de despidos y han reinstalado nuevamente en sus puestos de trabajo, hasta la fecha, más de 8.000 trabajadores. Una batalla que va a continuar y que este, se va a continuar desde todas las federaciones y desde la propia CTA. Se viene ahora otra camada importante porque este jueves vence el primer plazo estipulado por el gobierno para la revisión de contratos y concursos de trabajadores del Estado de los últimos tres años. Es decir, que lo primero que vimos fue un sacudón que, si se quiere, fue lo que el Macrismo hizo para medir la reacción popular y ahora se viene otra camada posible. Bueno, creo que las respuestas dadas el 24 de febrero con más de 50.000 compañeros en la plaza. Este, que desbordaron incluso a las estructuras sindicales demuestran que el pueblo está atento y está este, dispuesto a reaccionar, o como se ha visto este, el 24 de marzo en las calles, este, porque son parte de un mismo proceso. No nos olvidemos que aquella dictadura y, y ahora este, con el 40 aniversario este, tenía que ver también, entre otras cosas, este, con. Cómo era la distribución de la riqueza en aquellos tiempos, este, cómo quedó después de la dictadura y lo que pretenden el gobierno actual. Así que mañana, desde la CTA y unificando con todas las federaciones del sector público,、eh, con la multisectorial, la CTA este, ha convocado una jornada nacional de lucha justamente en prevención a los nuevos vencimientos y a. Otras propuestas que está haciendo el gobierno, este, donde no tienen ningún problema en seguir hablando de más despidos, este, nos vamos a movilizar al Congreso de la Nación, este, justamente、eh, contra los despidos en el Estado Nacional, Provincial y Municipal, y el sector privado también, también para ponerle un freno al ajuste que sufrimos a través de las tarifas, este, la derogación del impuesto al salario, las paritarias libres, sin techos. Este, los aumentos de emergencia que necesitan los jubilados y los planes sociales, y por supuesto el r e t h a z o a la criminalización de la protesta con la derogación, exigimos la derogación de este protocolo de seguridad o antepiquete, la ley antiterrorista. Este, esos son los caminos que vamos a transitar en los próximos días. Daniel, ¿cómo te parece que estos despidos, además de condiciones reales que sufren los trabajadores, v a a influir como medida de disciplinamiento para、eh, negociaciones paritarias, para negociaciones que tengan que ver con las mejoras laborales de los trabajadores en el Estado? ¿Cómo esto va a repercutir en un futuro? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que decir es que en el Estado no sobra trabajadores,、eh, que lo que está sucediendo es una gran falta, en todo caso. De distribución del trabajo y de desorganización de los trabajadores en, el propio, en los propios sectores. Uno se encuentra hospitales、eh, con falta de personal este, en, en varios sectores, por lo tanto, este,、eh, no, no hay exceso de personal.、Eh, desde ya que la idea es disciplinar, para no discutir justamente ahora en el marco de las discusiones paritarias y de los salarios, Este, y que haya que estar discutiendo este, puestos de trabajo, esa es la medida, y es una señal muy perversa al capital privado, a los empleadores privados, para que sigan en la misma línea. Pero estamos convencidos que este, los trabajadores no van a dejar, este, no van a dar un paso atrás. En los avances que, que pudimos tener en los últimos años y por lo tanto vamos a dar batalla. ¿Cuánto tiene que ver el escenario de precarización laboral preexistente en el Estado para los despidos de hoy? Es decir, la cantidad de monotributistas, contratados, plantas transitorias. No, sin lugar a d u d a ha sido una política que, que, que ha reinado este, y que es la que le ha servido este, al gobierno actual esta serie de despidos. Entendemos bien. ¿Qué significa la precarización de los trabajadores? Porque cuando se precariza al trabajador, se lo precariza para que no se organice, y si no se organiza, no puede negociar, y si no puede negociar,、eh, se lo explota más y se le paga menos. Este, es una cadena que se ha instrumentado desde la década de los 90 y que ha continuado y no hemos podido parar. Por eso, otra de, las, este, de los ejes de nuestra lucha este, futura. Tiene que ver con la eliminación definitiva de la precarización y las tercerizaciones. Las tercerizaciones son otro antro de corrupción este, en el Estado y también en el sector privado de las grandes multinacionales. Daniel, te cuento una escena que me comentaba un trabajador de la Biblioteca Nacional cuando estaba la semana pasada viendo la lista de telegramas y quiénes eran los despidos allí en la biblioteca. El delegado de u p c n había entregado una lista. Donde básicamente estaban los trabajadores que se le oponían al interior del propio sindicato. Es decir, que el propio delegado se tomó revancha al interior de sus compañeros de trabajo y los hizo echar cuando le pidieron despidos desde arriba. Él hizo una lista a su PHR. i a c e e Y acá no podemos dejar de pensar el rol de los gremios. ¿Cómo estás viendo bueno, este rol? Bueno, este, hay, que, hay que tener en cuenta este, que realmente esas organizaciones sindicales y la gran mayoría de las organizaciones corporativas de la CGT. Eh, más que defender a los trabajadores, ha n sido una extensión de la herramienta de la patronal para disciplinar a los trabajadores. La dictadura y los 90 cambiaron el rol de esos sindicatos. Por eso,、eh, es decir, cuando las demandas venían desde la base hacia el sindicato y del sindicato hacia las empresas, ahora las demandas vienen de la empresa al sindicato y el sindicato mismo es el instrumentador y que lo aplica en los convenios colectivos o marcando compañeros o haciendo listas negras. Este, ese rol se cambió y por eso el nacimiento de la central y por eso、eh, la. La, la mano extendida a todos los trabajadores para que abandonen esas corporaciones disciplinadoras de los trabajadores y se organicen por afuera, este, y de allí está el desarrollo y el crecimiento de nuestra central a través de las nuevas organizaciones sindicales, fundamentalmente en el sector privado. Ahora uno no puede dejar de ver también el fraccionamiento, la división, la atomización al interior de otras centrales que buscan tener otra lógica. La CTA, de hecho, oficialmente partida en dos: por un lado la conducida por Hugo Yasky, por otra la de Micheli, pero es innegable también las diferencias al interior de la CTA autónoma. Sí, eso es cierto, es decir, este, pero yo confío en la unidad, d e la clase trabajadora en su conjunto. Este, no hay que mirar tanto a las estructuras sindicales y a la unidad de las estructuras sindicales o este, de los dirigentes, sino que los trabajadores、eh, propios, a pesar de la legislación argentina que le impone una determinada unidad a la fuerza por ley en los sindicatos con personería, van a ir encontrando el camino. Es un proceso de unidad en la defensa de sus intereses、eh, con mayor claridad. Este, como lo hacen en, en otros países. Bien. Daniel,、eh, otra de las medidas con menos frecuencia, pero que también se hace presente en esta gestión maquista, es la represión a la protesta de los trabajadores.、Eh, ¿Qué panorama ves respecto a esto, además con la implementación del protocolo, respecto a justamente las medidas de fuerza que lleven adelante los trabajadores? Bueno, ha sido la intención del gobierno actual, este, y lo vimos、eh, con los trabajadores de Cresta Roja, lo vimos con los trabajadores municipales en La Plata. Eh, y lo vimos en el intento de la aplicación del protocolo de seguridad, este, pero que ha sido un rotundo fracaso, un rotundo fracaso porque este, la masividad de la, de la lucha y de las últimas movilizaciones y demás han dado por tierra con eso, s intento s de limitar la, la protesta. No se puede. Este, limitar, este, son derechos constitucionales a peticionar, a movilizarse, a, a demandar a la huelga, este, que están mucho más allá que la propia legislación del gobierno y además, concretamente con el tema del protocolo de seguridad. Este, tenemos que decir que la legislación argentina contempla la constitución, los tratados internacionales, la ley, las ordenanzas, pero no existe ninguna norma que, que diga qué legalidad tiene un protocolo en nuestro país. Por lo tanto, ha sido un mamarracho este, en, este, con un intento de instrumentarlo. Que estoy seguro que ya ha fracasado y que no ha podido aplicar en ninguna de nuestras acciones. Daniel, teniendo en cuenta el crecimiento de las economías informales en la Argentina, ¿cómo piensan la articulación con confederaciones como, por ejemplo, la CETEP, la Coordinadora de Trabajadores de la Economía Popular? Dado que cada vez es más difícil pensar con, en trabajadores en blanco, con un puesto fijo de laburo, ¿cómo se ve esta articulación con los de abajo, que cada vez quedan más fuera del mercado laboral estable? Bueno, me parece que este,、eh, los trabajadores tienen derechos fundamentales, todos. Este año hubo un avance fundamental en la Organización Internacional del Trabajo entre la OIT, una iniciativa de la central que tuvo que ver con la Recomendación 204 sobre la formalización de la informalidad de los trabajadores, dándole a los trabajadores de la economía informal. También los derechos fundamentales a la organización, a la negociación colectiva, este, a la salud, a la seguridad social. Este, por lo tanto, ha habido avances este, y no se va a poder frenar、eh, esa situación. Ahora,、eh, esperemos que esas luchas y que esas organizaciones avancen. En una mayor formalización de todos los trabajadores y presionen hacia arriba este, y no como intenta el modelo económico de ir excluyendo y presionando hacia abajo a los trabajadores. Así que、eh, nos parece muy bien y creo que esas organizaciones van a proliferar en estos tiempos en donde la política actual del gobierno es justamente la exclusión. Daniel, muchas gracias y que tengas buen día. Muchas gracias a ustedes.、Eh, un gusto. Daniel j o r a j u r i a secretario gremial de la CTA Autónoma, que mañana mismo justamente comienza con movilizaciones en todas las provincias para repudiar los despidos, el ajuste y los tarifazos. ATE además va a realizar medidas los días miércoles y jueves. ¿eh? Así que continúan las movilizaciones contra los despidos, el ajuste y los tarifazos.